よ、MDB クルー、d e n a Lola、y o Si,、sí, esto es、oh,、y o o t r o año que lo hacemos como se merece、2024 y sigo, yo me siento blessed, siempre le caigo a la pista como Marthe 13, Hace tiempo estamos controlando por la zona. Hace tiempo c u ando en la cima y vengo de la lona. Yo cambié la billetera, nunca mi persona. Respeto al que sale, pa' que su familia coma. Hoy la la la la las calles argentinas están complicadas. El que manda quiere que ande nuestra gente armada. Y aunque los narcos siguen moviendo toneladas, todos miran pa'l costado y n i n g u no hace nada. Yo no soy un santo, pero si、sí、tengo vergüenza. Si、sí, pierdo la libertad por no tener paciencia. 33 y sigo invicto, estoy sobrado de experiencia. Pero atento a la jugada y demasiada competencia. Creo que en unos años voy a. familia coma.